Gracias, Karina, porque estamos ubicados ahora en el Parque Lineal del Loteo Silva. Aquí vinimos porque se están llevando adelante tareas de limpieza por parte de la Junta Vecinal de aquí del barrio Álvarez Guerrero. Queremos charlar con la presidenta de la Junta Vecinal, con Gabriela Quinteros, para que nos cuente porque vienen hace días. Gabriela, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás, Franco? Bueno, es así, ¿no? Vienen trabajando aquí en, en el Parque Lineal y en todo el barrio eh, con tareas de limpieza. Sí, así es. Esta es la segunda semana que estamos concluyendo con el, la limpieza de, precisamente del Parque Lineal. Y uh. la idea es, bueno, este, por un mes volcarnos al barrio en las mayores calles que podamos para poder llevar una limpieza eh, perfecta y bueno, nada eh, invitando a los vecinos también que se sumen a esa es la idea. Uh -huh. eh, Gabriela bueno, ¿qué, ¿qué han podido encontrar aquí en el barrio teniendo en cuenta bueno, que eh, falta por ahí algunas limpiezas y también concientización, ¿no? Sí, mucha mucha concientización, la verdad que si ustedes recuerdan un poco las calles de nuestro barrio pueden apreciar eh, tristemente basuras tiradas en las veredas, en las calles, ramas, basura todo tipo, bolsas y nuestro barrio no es un basural, realmente hay gente muy honesta, muy limpia muy... que quiere vivir bien, que quiere vivir ordenadamente, entonces yo convoco a todos esos, a todos esos vecinos que, que les gusta la limpieza del barrio que se sumen también, ¿no? porque esto que es el parque lineal Es el patio de todos, de todos nosotros, los del barrio, los vecinos, es eh, como el patio de nuestra casa, pero es un gran patio donde nuestros hijos se vienen a recrear, donde nosotros venimos a pasar eh, tardes agradables, mañana de caminata, eh, está la pista de, de atletismo acá, la segunda pista de la ciudad, donde también la estamos ordenando, donde también viene mucha gente a hacer actividades, y es bueno cuando uno viene a un lugar que está limpio, ordenado, que no hay lluvia, la verdad que bueno, que como es el patio de todo, entonces invitamos a todos los vecinos a que se sumen, no es solamente una cuestión de la Junta Vecinal, porque la Junta Vecinal creo que somos todos los vecinos, nosotros somos representantes de todos los vecinos de acá y creemos que eh, estamos representándolo de buena manera, ¿no? con la limpieza en primer lugar, en principio, porque es la preocupación de todo vecino. vecinos. Y aparte de otras cosas, pero bueno, también que los vecinos se acerquen a ayudar, este, a colaborar, a ayudar con herramientas que no tenemos, que son escasas, y que también, bueno, acompañen a las compañeras que están llevando a cabo esta nueva tarea. Bien. Eh, Gabriela, ¿cómo han sido los primeros meses adelante de esta Junta Vecinal? Los primeros meses, bueno, como todo, creo yo, ha sido bastante duro, y es duro porque tenemos bastantes temas en la agenda que son delicados, el tema de seguridad, el, bueno, el tema de la iniciativa, Este, nada, es eh, tarea de todos los días ¿no? estar en, en la junta vecinal no es que yo trabajo de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde esto es 24-7 y es todos los días que nosotros estamos eh, llevando a cabo tareas viendo ideas, propuestas que pueden traernos a ver de qué manera podemos sacar el barrio adelante y que este sea un barrio ¿no? eh, agradable agradable para todos, tanto para los que vivimos como para los de afuera, que vean un barrio que... Porque un barrio también limpio habla de quién conviven en él, ¿no? Así que, bueno, nada, invitando a todos los vecinos también. Bien. Gabriela, eh, aquellos que se quieran sumar, ¿se vienen aquí al Parque Lineal? ¿Se comunican con vos? ¿Cómo hacen? Sí, sí, mira, nosotros tenemos una página de... en Facebook, un perfil, que es Junta Álvarez Guerrero. Y ahí, bueno, nos, nos pueden seguir, la tarea que llevamos adelante, dónde estamos... Eh, ahora estamos acá en Parque Lineal, porque es lo que lo que primero tomamos la iniciativa en este lugar porque es donde los niños este, reciben el colectivo para la colonia de verano uh -huh. y creíamos que los niños merecen tener un lugar limpio donde esperar el colectivo y los padres que acompañan. Bueno, nosotros empezamos por acá pero eh, una vez terminado este proceso que también estamos pidiendo ayuda del municipio que está este, dispuesto a colaborar y hoy mismo ¿no? también un camión para recoger la basura y nada, estamos esperando las herramientas y después eh, nos volcaremos adentro del barrio, donde también le pedimos a los vecinos que limpien su frente, que ya no arrojen más basura y que vamos a ir bajando la información de este tipo sobre ordenanzas, sobre multas, cuando tiren basura en lugares donde no se deben, ellos todos debemos saber qué sucede cuando transgredimos algunas normas y algunos pactos de convivencia y ordenanzas. Así que eso también es bueno que se informe, que el vecino sepa, la vecina, que no se puede tirar basura donde se quiere y que hay un tipo de eh, protocolos a seguir que lo vamos a estar bajando en, la, en el perfil de la página de la Junta de Ciencias. Perfecto, Gabriela te agradezco. No, gracias a ustedes, por siempre. Muy bien, la palabra de Gabriela Quinteros, entonces la presidenta de la Junta Vecinal del Barrio Álvarez Guerrero, contándonos respecto a esta tarea de limpieza y los primeros meses adelante de esta gestión en la Junta Vecinal del Loteo Silva. Si le parece, nos encontramos en minutos nada más con más información.